Berry elzar y ratia en el 100.8 Dfm A agenda de conciertos noticias temas del recuerdo discografía de grupos entrevistas y sobre todo música.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 Pero por eso no os preocupéis porque después de cada programa, después de cada Euskal Música de los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, el programa lo podrás seguir disfrutando a través de la página que tenemos en internet, a través de la página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia.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 En el programa de hoy vamos a tener muchos estilos musicales. Por ejemplo, vamos a tener a Emon, vamos a tener a al Chatu o vamos a tener, entre otros, la, a la formación Eskean Christo con su álbum debut Azote Caldús. Hoy no tenemos entrevista, hoy no tenemos nada importante Así que lo importante es escuchar buena música de Euskal Herria, lo dicho, en sus estilos musicales Y que también vamos a tener la música en directo de Corronchi junto a la, band, a la Orquesta Sinfónica de Bilbao Un directo que grabaron hace unos meses y en el cual vas a poder disfrutar de dos temas incluidos en ese álbum En definitiva, por supuesto, buena música Y vamos a comenzar Y lo vamos a hacer con una banda de Iruña Lo vamos a hacer con la formación Entre Rejas Que tres de los eh, cuatro componentes de la banda Más concretamente Alex Primicia, Blas Alviz y Miquel Arocena se pasaron por aquí por los estudios de Berriozar y ratía por Euskal Música, lo dicho la semana pasada para presentarnos este su primer larga duración titulado y por qué en el cual te puedes encontrar nueve temas también la semana pasada más concretamente el pasado sábado 17 de enero lo presentaron, dieron el pistoletazo de salida en el bar Socoa del barrio de la Rochapea a eso de las 11 de la noche con buena afluencia de público y con grandes temas grandes versiones, en definitiva la buena música que hace Alex Primicia a la voz de alas guitarras Blas Albiz a la guitarra solista Mikel Arocena a la batería y Rubén a Hierra al bajo y a los coros con este cuarteto de Iruña con Entrerejas comenzamos el programa de hoy de Euskal Música lo hacemos con el primer larga duración y por qué y lo hacemos con los temas Solo y Escapa dos de los temas de nuevo trabajo de Entrerejas Cuando habla en ciencia, como el espíritu que busca su cuerpo. Solo, como tus ojos reflejados en el techo, como los pulmadas sin rumor ni aliento, como tus brazos separados de tu cuerpo. El Cielo Al Fondo Ahí está sonando el buen rock and roll de esta formación de Iruña, el buen rock and roll de la banda Entre Rejas. El álbum se hace llamar ¿Y por qué? Y los temas que te puedes encontrar dentro de este primer larga duración son... Divagando, solo batalla, miradas de papel, dicen, llamada a la muerte, mírame, escapa... Y el tema que cierra el álbum, el tema más melancólico, digamos, del grupo, el tema Siempre Amigos. Sonando voz de los temas, solo o esto que estamos escuchando, los últimos compases del octavo corte del álbum Escapa. La semana pasada ya estuvieron por aquí, por Berriozar y Rocia, por Euskal Música, para presentarnos este su primer trabajo discográfico y el sábado dieron el pistoletazo de salida en el bar Socoa del barrio de la Rochapea. Recuerda que el disco lo puedes encontrar, por supuesto, en todos los conciertos que den esta banda, entre rejas... Y del buen rock and roll de Entre Rejas nos vamos con música festiva. Nos vamos con Emon, una banda que comenzó en el año 2007 en la localidad guipuzcoana de Vergara. En ese año, en el 2007, editaron su primer trabajo titulado Pistu Erría. Luego, en el 2013, de la mano del sello Vagaviga, llegaría su segundo larga duración con Fetty Coloré. Eh? Y ahora, en octubre del 2014, Emon ha grabado el disco SUA en los estudios Ame de Mutricu en Guipuzcoa. Hay que comentar que ha habido muchas colaboraciones, como por ejemplo la de Amech artzaus la de por ejemplo también yo ganuza y también la de músicos como Mikel Maniega andoni García también está Miquel Lazcao guitarra eléctrica y acústica también está por supuesto selecta colectiva o por ejemplo Marcel Marimón En definitiva un montón de grandes colaboraciones para este tercer trabajo discográfico de Emon el álbum se hace llamarsa lo que vamos a escuchar los temas titulados gauecoánchez Larryri y eldu vamos con algo más festivo y ¡Vamos con Emon aquí, en Euskal Música, en Berriozar y Ratian! Salta, corre, baila, huela Que la noche no te... la localidad Gipuzcuana de Vergara nos llega esta formación Emon con su tercer larga duración titulado Sua. Multibanda compuesta por Eneko a la guitarra y a las voces, Ekaich a la batería y a las percusiones, Matín al baco, Aritz a la triquetrisha, Michael a la percusión, y Isusko al trombón, Aitor a la trompeta y Robert Oviedo al piano. 13 temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico editado bajo el sello Gaga Bigas. Ahí están los temas: Gahueco, Anches Larigo, esto que estamos escuchando, el último los últimos compases del tema El du, octavo corte del álbum. Y seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM, cada jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde. Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria 90 minutos a la semana. A comentarte también que Euskal Música lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Y ahora nos vamos con un grupo que se hace llamar Antón, que se forma a comienzos del 2011 en la localidad Vizcaína de Elorrio. el canta de Lord y Anton, que anteriormente pues ha tenido una carrera como solista y cantautor, ya se juntaban años atrás para redondear ciertas canciones, Lander de Lord y Anton reflexionan y ven que es un proyecto conjunto bastante bastante importante, así que editan su primer trabajo discográfico Goranj Erori en septiembre del 2011 en el estudio Santos Records de Ondarroa Vizcaya, Anton edita su primer trabajo y se enfrenta a las leyes físicas, será posible caer hacia arriba, eso es lo que se preguntaron y parece que lo llevaron bastante bien con este primer larga duración vamos, lo dicho al recuerdo, nos vamos con el primer larga duración de Anton Goran Cherori y vamos a escuchar los temas It's chiki Andy segundo corte del álbum y el tema Artu Arnasa Música Boga è una essenza de non hai to ti di tu su un per vaya si e rolaban cada caguero hizo arribat bilhotza kuraindu zu alzara Surebre do impera A mecha historia quiere espadador Sure ispillo aurera A espalda es va vae tu señor Sure asquen auquera Tenga tu bate un valentor Ee You are not ido hasta el recuerdo, más concretamente hasta el año 2011. En ese año Anton sacaba su primer larga duración titulado Orange Erorim. Un proyecto bastante interesante con el cantante delor y Anton que decidieron sacar este proyecto musical con grandes y buenos temas como Los temas Itch, Itchee and Yes O esto que estamos escuchando El quinto corte del álbum Artu Arnasa Y es que la Música te trae cada semana Temas de actualidad, temas del recuerdo, versiones Bueno, de todo un poquito Hablando de versiones, comentarte Que la banda estellica, estellica de Lizarda, Flitter Acaba de sacar un álbum de versiones Y que la semana que viene pondremos dos temitas incluidos en ese álbum. Y de Antón nos vamos con los sorprendentes Al-Chatu, que regresan al panorama Musical un año después, ya con lo que es su segundo trabajo discográfico, una formación compuesta por Ibai y... Iker y Yulen nos llegan desde la localidad navarra de Ilumberri-Lumbier y regresa, lo dicho, con ya su segundo larga duración titulado Itcha. En él te puedes encontrar temas como Lambror Arendoñoa o Surechaz Gordeac. Y por cierto, estuvieron el otro día en Eindonosti Eh, más concretamente Pues eh, Junto a la formación Nada más y nada menos Que de Lecunberri Berri Charrak Así que al chatu Se está haciendo Un hueco importante La música de Euskal Herria Un aplauso Un sorionac Que con tan solo 16, 17 años Lo están dando todo Encima del escenario Y lo están dando todo Con dos discos Nada más y nada menos Que en dos años Lo dicho Nos quedamos con este segundo Larga duración Nos quedamos con el álbum Y chat Y escuchamos los temas Lambroren, Doñua Y el tema Sulechat ¡Gordean! Don't you... ol Y de la música de la formación de Lumberri al chatú Nos vamos con Corronchi que ha afrontado Un nuevo reto con el disco Symphonic Bilbo La propuesta de tocar en la Astenagusia de Bilbo tuvo una sorpresa Hacerlo junto a Bilbao Orquesta Sinfónico A eh, Corronchi celebra su décimo aniversario Con un espléndido repertorio de regalo Canciones para todo el mundo La Orquesta Sinfónica de Bilbao Deleitará al público con una extraordinaria Lectura del folk desde la Perspectiva Sinfónica El disco ha sido grabado en directo por el ingeniero de sonido César Ibarreche el día 20 de agosto del 2014 en el escenario a banda Oibarra de la Astegusia de Bilbao en la localidad Bizkaína. Un disco repleto de grandes y buenos temas. El CD contiene 12 canciones y también se puede ver el concierto a través de DVD porque lo han sacado en ese formato. CD más DVD. Corronchi celebra su décimo aniversario, lo hace Por todo lo alto con la Bilbao Orquesta Sinfónico A ¿eh? Y lo hace justo justo en plenas fiestas de Bilbao ¿Qué más quiere Corronchi para celebrar este décimo aniversario? Sino disfrutar de sus buenos clásicos junto a la Orquesta Sinfónica Entre ellos los temas que están incluidos en el álbum son Urarte ¿eh? y el tema Akerrak, Adarrak Otro estilo de música también en Euskal Música En el 100.8 de la FM en Berliozar y Ratia ...por manera que celebrar el décimo aniversario... ...de la formación Corronchi... ...con un espléndido repertorio de regalo canciones... ...y más con la Bilboa Orquesta Sinfónico A. ...y si todo ello lo enderezamos... ...con el escenario de Abando Ibarra... ...y en plenas fiestas de Bilbo... ...en la Lagaste Nagusia... ...ya es perfecto... ...celebración del décimo aniversario... ...ahora en CD más DVD... ...para el disfrute de todas y todas... ...los seguidores de la formación... Corronchi, dos de los temas incluidos Ahora sí, dos de los temas incluidos Dentro de este álbum Udarte Y esto que acabamos de escuchar A Kerrak, a Darrak Y nosotros que continuamos Ofreciéndote más música en la sintonía de 100.8 En la sintonía de Berriozar y Ratia Música local, música que se realiza en Euskal Herria Cada jueves en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde Cada fin de semana estamos nuevamente contigo Eso sí, en redifusión, en repetición En la misma franja horaria Para pues, volverte a dar y a que disfrutes este Tu programa semanal dedicado a la música local Nos vamos ahora con la formación de Berriozar Bocanada Que ya está ultimando los últimos conciertos El fin de gira de su nuevo trabajo discontrol discográfico El Sino de la Herida. Hay que comentarte que mañana viernes 23 estarán en la sala Blackbeard en Santander y en febrero se van el 7 a Barcelona, el 13 a Madrid y el 28 a Valencia. Y para terminar, el cierre de este fin de gira del Sino de la Herida, nuevo trabajo discográfico de Boca Nada, lo van a hacer en casa, lo harán en la sala Totem de Iruña el día 14 de marzo. Nos vamos a quedar con su buena música, nos vamos a quedar con los temas. Tu nombre se escribe con sangre y sus calaveras. Desde de Berriozar, Boca nada. La cuentas de las veces que caí hasta llegar a esta orilla y tiré por la borda la porquería Se traer. Y hemos hecho un capítulo de combate a sonora de grillos. Y hasta el viento hace olas en el trigo cada vez que aterré. Ve. Compartiremos con las moscas el mantel y anavajazo los días y limpia con la vida que parece que le cuesta en TIEMPO DE HACER UNI PELACILLOS Nos llegan boca nada con este su tercer trabajo discográfico, el Sino de la Herida. Anteriormente, como bien sabrás, estaban los discos Caballo de Rienda Lerga, primer larga duración, y Agua y Barro, segundo trabajo discográfico. Ahora terminando ya la gira de este tercer larga duración, el Sino de la Herida, que recordarte... Que el día 14 de marzo estarán presentándolo en la sala Totem de Iruña, más concretamente en la localidad de Ataravia, fiesta final. Esta gira El sino de la ida, y estaban sonando dos de los temas incluidos, tu nombre se escribe con sangre y esto sus calaveras. Juanito, Abel, Martín, Rupi y Pepo. De nuevo Y nos vamos ahora con Eskean Cristó, banda que proviene del Valle de Arratia y sus componentes se juntaron en 2012 después de dar a su anterior banda ESEAC. Hay que comentar que si el río suena, pues agua lleva, ¿no? Y ahí está Imanol Arrecia, la batería, que pisó en grupos como Cocoteco, Nayi Factory y Eskean Arich, que tocó la guitarra en Psicotazo, Invierno Ruso o oh, The ghost También estaba Peyo Arteche, a la al bajo, que pasó por por sausto y materia de cris y Toca el saxofón actualmente Barítono en la banda de música de Areacha Alex Arillo a la guitarra Que estuvo en Cocoteco Y Najif Factory Peyo Artabe cantante Que fue trompeta en la banda de música de Areacha Estuvo tocando en Cocoteco Najif Factory y Eskean Así que es una banda Que aunque sea su primer trabajo discográfico Como puedes comprobar los componentes Vienen de anteriores proyectos musicales Eskean Cristó Hizo su primer trabajo discográfico Azoteca En los estudios Galate de Anduain Hay que decir que edita su primer disco Gracias a haber ganado el concurso Bandelaya en, en 2013 Tras haber ganado ese concurso Le dieron la posibilidad de editar su primer trabajo discográfico Bajo el sello Vaga Viga El álbum se hace llamar Azote Caldús Y lo que vamos a escuchar Los temas Madri Casio y Látigo que son Esquean Cristo Y provienen del Valle de Arratia Música <risa> a <laughs> 1 wow. zasu cafe a tutta vieni a sentire che le galline masachistria lacigo da six years to me by me Es inazte, es incendi Amai barco delirio Amai barco Ka lamila lea segana Dagutzen daiz lemna go ezagutu esi ez sana. Es que Ancristo que edita su primer disco Azote Caldús como fruto por haber ganado el concurso Bandel Leia en el año 2013. Es que han cristó ofreció un directo sudoroso placentero y tocó premio en forma de disco este que estamos escuchando Azote Caldús bajo el sello Vagamiga. Es que Ancristo despereza un rock and roll A la vieja usanza La de aquellos tiempos, rock intenso Con aquella profundidad Y eso se nota en estos dos temas Que te estamos dando a conocer El tema Madar y Casio A ¿eh? Este cuarto corte del álbum látigo Y nosotros que seguimos compartiendo contigo Más música, nos vamos ahora con una banda Que estuvo la temporada pasada En Euskal Música para presentarnos Su primer larga duración Hablamos de la formación Esembalea Con su álbum Demora Maquiña Una banda de compu por Ángel Iriarte a la batería, por Iñaki Irigoyen a la guitarra, por Josura al acordeón, por Miguel Urbiola a la guitarra, por Ruth López de Icastillo a la voz y por Sergio Pérez al bajo. Hay que comentar que este disco tiene colaboraciones importantes de Adrián al trombón y de Mikel a la trompeta junto a Fernando Sánchez al saxofón, a la flauta y a los arreglos junto a Chus En los coros, un álbum repleto de grandes temas, un pleto un álbum repleto de buena música, música bailable, música para disfrutar y para saborear en estos momentos Aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia, en Euskal Música, Gure Chat y Demora Maquiña son dos de los temas incluidos en el primer larga duración de Esen, Balea, Banda, por supuesto, de Nafarroa Voren parte gadai, si que familia, dir esker, cana buka tu guerra dugo, escalar tu a más concha, a más concha, escolanta leame tean todo nanbu echar, buetat. Escena nati neve dugo, es tu debe un cambio, oh Eta Un grito de unidad Hasta el día, hasta el día Ahí está la marcha y la juerga de esta banda de Sembalea con su primer trabajo discográfico de Mora Maquiña. Y con temas como Gurechat o esto que acabamos de escuchar, Demora Maquiña y nosotros que te vamos a ir diciendo adiós y lo vamos a hacer con Governors, una banda que surge de la mente del músico y cantante J. sangre en 2006 en Arrasate. Governors proviene de grupos en los que J. sangre ha sido pieza clave en el devenir de los proyectos musicales tales como Econ, Brutal Melody of Fair York. Governors juega fuerte con su cuarto álbum que lleva por título Morphinapolis. Ari Charregui ha realizado en julio y agosto del 2013 la grabación y mezclas del disco en la parte de los textos Eider escribe a Resia a Yerd firma las canciones para Paradiso Bailara Morfina Folis Reset Baneki Igaray Berry Ori Mikkel Sulán y Cresales Koshaurietan E Iñaki Villaspre nos da la letra eh, del tema Astuen a Bestia en definitiva grandes colaboraciones para este nuevo trabajo discográfico de Gobernors Banda que nace en 2006 en la localidad Gipuzcuana de Arrasate J. Sangre Jorge Paco Eloy y Urchi son los componentes de la banda lo que vamos a escuchar los temas arresia y uña con nos vamos a comentarte que ha sonado hoy entre rejas Emon Antón al chatu bocanada es que han malea y para terminar el programa la banda Lo dicho, volvemos dentro de 7 días aquí en el 100.8 en Berriozar y Gratia En directo los jueves de 6 a 7 y media de la tarde Claro que sí, volvemos a estar contigo sábado y domingo entre las 6 y las 7 y media de la tarde Eso sí, en repetición, en redifusión Y comentarte que también este programa lo puedes eh, disfrutar, lo puedes saborear A cualquier hora del día cuando te dé a ti la real gana En la página que tenemos en Facebook Facebook.com barra Música Berriozar y Gratia Y ahí también te enterarás de comentar conciertos te enterarás de noticias de grupos de Euskal Herria y, por supuesto, también de videoclips y canciones que vayan saliendo de los grupos de Euskal Herria. Lo dicho, facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia. Lo dicho, nos vemos dentro de siete días, mejor, nos oímos, nos escuchamos en el 100.8 en Berriozar Irratia y nos vamos con Gobernos, arresia y UNEAC. Hasta dentro de siete días, ¡agur!